Hola Daniel, ¿cómo estás? Bien, bueno, contanos un poco qué, es, qué representa, qué significa este acuerdo alcanzado y qué fue lo que quedó en el, en el haber de alguna manera、eh, que generó que fuera tan pareja la votación.、Eh, bueno, el acuerdo básicamente consiste en un 7%. De aumento en el mes de octubre, que vamos a cobrar en algunas universidades ahora en noviembre, porque lo van a llegar a liquidar, y en otras universidades probablemente lo vean por liquidación complementaria a mitad de mes o en diciembre, porque fue muy cerca de, de la fecha ¿no? de fin de mes el acuerdo.、Uh -huh. eh, Ese 7% s e a u m e n t a sobre el, el salario actual. Que tenemos, digamos,、eh, y además se aumenta el 7% a lo que se llama la garantía salarial, que es el valor mínimo por dedicación que cobra cualquier docente que ingresa a la, a la docencia, es como un piso mínimo más allá de la antigüedad que tengas.、Mm. Eh, básicamente, esos son los dos componentes más importantes en términos salariales,、eh, y después incluye una revisión en diciembre. d i g a m o s juntarse la segunda quincena de diciembre, y en esa segunda quincena de diciembre se define, además, si, es si se considera necesario volverse a juntar en una revisión en, en febrero.、Mm. Eh, en términos salariales, esa es la, digamos, la, la oferta que se, que se aceptó, como, como decías vos.、Eh, después hay en funcionamiento comisiones paritarias nacionales especiales que tratan temas específicos,、eh, como la de condiciones y ambiente de trabajo, que es una, te diría, de las, de las más importantes, porque、eh, sobre todo durante este 2020. Los reclamos no son solo salariales, sino también de condiciones de trabajo. La pandemia de alguna manera evidenció algunas condiciones de trabajo que estaban naturalizadas y que, bueno, en pandemia y a distancia están pagando docentes su propio bolsillo, ¿no? La conectividad, sostener la, la virtualidad y un montón de cuestiones vinculadas justamente a esta particular forma de clase. Exactamente, digamos, los, los equipos, las herramientas de trabajo las estamos poniendo nosotros, si se rompen las estamos reparando nosotros y estamos pagando ese gasto. Algunos docentes tuvieron que comprar una cámara web que no tenían, algunos docentes tuvieron que comprar un cargador que se les rompió. Parecen tonterías, pero son cosas que se usan para trabajar y si se te rompió la computadora entras en una situación casi desesperante, ¿no? Eh, de, de cómo hacer, porque además nosotros digamos, creemos muy fuertemente en el derecho a la educación, no es que nos da igual ¿no? hacer, hacer nuestra tarea o no. No decimos, bueno, listo, se rompió, no puedo. No, la verdad es que nadie toma esa actitud. Este, toda la docencia universitaria está cargando, digamos, sobre, sobre sus espaldas, por decirlo así, un esfuerzo muy grande de ocho meses para hacer de todo. Eh, para poder garantizar o intentar garantizar la, la continuidad pedagógica, que haya menos estudiantes que este, tengan que dejar por esas razones, buscándole la vuelta con los recursos.、Eh, entonces, bueno, sí, efectivamente, estamos poniendo nuestras herramientas de trabajo, estamos teniendo gastos extra, todo eso es algo que se está pidiendo que se reconozca,、uh -huh. eh, y ese reconocimiento tiene que venir. d i g a m o s del Estado Nacional, tienen que venir de los propios rectores y rectoras, y la verdad es que solamente en dos universidades reconocieron a nivel local un, un bono de reconocimiento por gastos extra.、Mm. Entonces, eso también. Y ni que hablar de las dispensas por tareas de cuidado. Claro.、Eh, digamos que es algo que venimos hablando hace un montón, y entonces, digamos, me parece que cuando... cuando muchos rechazamos la oferta, La evaluación es una evaluación global, ¿no?、Uh -huh. Digo, es una evaluación que tiene que ver con el salario, con que efectivamente hacemos las cuentas y consideramos que este, no estamos empatando con la inflación 2020. Porque, si bien una de las demandas es que en algún momento que sea posible empezar a recuperar todos los puntos de poder adquisitivo que perdimos durante los cuatro años de m a c r i s m o n o no pretendemos hacer eso ahora en 2020. Tres meses en pandemia.、Uh -huh. Queríamos un reconocimiento de esa pérdida,、eh, no se logró tampoco, pero obviamente la de m í n i m a que pedían los compañeros y las compañeras era: bueno, que este año no sea un año para seguir perdiendo, ¿no?、Sí. Eh, pero como te decía, la evaluación es global,、eh, necesitábamos también algún tipo de avance en condiciones y ambiente de trabajo. Y lo que me parece tiene, a ver si querés como un aspecto positivo, es que los compañeros y compañeras que se pronunciaron por, por el rechazo no lo hicieron porque necesariamente eso es una muestra de un alineamiento político en contra del gobierno nacional, digamos,、eh, no, no votaron en esa clave, ¿no?、Mm. Digamos, fueron un montón de sindicatos que hicieron consultas, consultas muy amplias, con mucha participación. Y a pesar de que entienden, digamos, que la situación del país y de la economía es muy complicada, también entienden que siendo el gobierno nacional, n o el Estado Nacional, por ejemplo, emisor de moneda,、sí. eh, se podría haber hecho un esfuerzo un poquito mayor.、Claro. Este acuerdo, entonces, de alguna manera, no emparda la inflación de este 2020, y es lo que bueno, se va a seguir discutiendo en diciembre. Tal cual, nuestras. A ver, viste que este, la economía no es una ciencia exacta, a pesar、uh -huh. de que algunos digan que sí. Hacer las cuentas no es este, tan sencillo como, como parece.、Eh, nosotros veníamos de una, de una paritaria 2019 que se cerraba en、eh, la primera negociación del 2020 con una cláusula de atillo. Esa cláusula de atillo quedó. Muy discutida, ¿no? En, en concepto de qué se nos dio el aumento de la primera parte del año.、Uh -huh. Algunos dicen, bueno, no se, se incumplió la cláusula gatillo, pero si vos consideras los aumentos de la primera parte del año, estás e m p a r d a d o Si uno dice esos aumentos de la primera parte del año, en realidad corresponden a la paritaria 2019, entonces claramente, no, digamos, de la primera parte del año. No e m parda la inflación porque no la considero parte del 2020、sí. y así. Entonces, nosotros lo que hacíamos sobre todo era tomar un valor de referencia que era el salario de marzo 2020, por ejemplo, y en relación a ese valor de marzo 2020 nos dábamos cuenta que con el 7% no llegábamos a,、eh, digamos, el mismo poder adquisitivo que en ese momento.、Uh -huh. Entonces, bueno, Clara viene, viene un poco por. Por ahí la mano de, de las cuentas.、Mm. Este, y bueno, y en diciembre claramente será una nueva oportunidad para mirar todo el año completo otra vez y, y volver a pedir por lo que consideramos que, que falta. Bien. Nuria, como siempre, te agradecemos muchísimo la gentileza del diálogo y, bueno, poder compartirnos, contarnos cuáles son los detalles, justamente en este caso, del, del acuerdo paritario alcanzado la semana pasada entre Conadu y el Gobierno Nacional. Un abrazo grande, bueno, y hasta cualquier momento. Bueno, un abrazo grande a ustedes y gracias siempre por estar.